Una semana más a DJPJ. Hoy, como veis, eh, tengo la voz un poco tomada. Es broma, soy Avandra. Y sustituiré a León en sus funciones de presentador, ya que él se encuentra durmiendo la mona. Eh, procedo a presentar a mi compañero Flan, que ya lo habéis oído por el fondo. Flan, ¿qué tal estás? Interrumpiendo. ¡Soy yo! Siempre. Sí, hola, buen sí, estoy bien. Vamos a hacer una cosa un poco rara, ¿no? Ya lo habíamos sí. hecho una vez, eso Sí, sí. Hicimos una vez un mini podcast, ya que solo estamos nosotros dos, solos y abandonados, ¿Sí? porque los demás no nos quieren. Y bueno, eh, esta vez comentaremos las noticias. Así que, dentro música y empezamos. Entonces, eh, aquí tenemos las noticias y vemos que Rockstar publicará una versión mejorada de GTA San Andreas en Xbox 360. ¿Una versión mejorada? Eh, espera, sí. espera, espera. ¿San Andreas? El que salió hace... Sí, hace San Andreas. Hace, hace mil. ¿Hace mil? Y estaba en la, en la Xbox original. Ajá. Y parece ser que tendrá resolución 720 Eh, distancia de dibujo dado mejorada y logros lo cual hoy está chachi eh, es no sé es una especie de remake del clásico sí bueno, bueno está en plan hd ¿no? como lo hace con todo últimamente sí sí bueno hd 720p o sea, yeah. algo así Por... pero bueno realmente hd hd difícil pero bueno por lo menos, es decir, se trata de un de todo un clásico, uno de los uno de los grandes autos más populares que, vamos, por lo menos recuerdo que lo petó incluso entre entre gente que no era aficionada a los videojuegos, es decir, muy fuera de la comunidad gamer hubo bastantes personas que se compraron el San Andreas básicamente porque les atraía la idea ahí de muerte destrucción hombre es que <ríe> GTA, GTA lo que es es un, eh, un juego para masas digamos porque sí. parece ser que a todo el mundo le gusta mucho eh, ir por la calle y desahogarse con la gente y como no puedes hacerlo en la vida real si no eres si, si tienes la cabeza bien si no si no lo tienes bien puedes hacer lo que te dé la gana Pero, pero vale. Por lo menos no es un HD como salió el de Last of Us, que salió casi menos de un año después, o así. Este por lo menos sí, vale. Pues. De hecho, eh, creo que había una. Creo que estaba anunciada la Game of the Year Edition para PS3 el 11 de noviembre. Es decir, eh, remake, eh, Game of the Year Edition, ahí con todo. Pues un poco. Vale, que el juego lo petó. Y lo petó mucho. Y recibió unas críticas cojonudas, y bueno. Eh... como que parece que se lo considera un poco el juego de la generación anterior sí pero y, y yo parece sin jugarlo un pronto para, para, un, para una versión remasterizada la verdad no, no, no, sí, eso eso seguro vamos, o sea, ¿Está? la versión HD HD no, porque HD ya era o sea, la versión remaster de The Last of Us, aunque bueno esta es porque salió para Play 4, ¿no? se supone que es por eso por lo que la sacaron sí Bueno. Es decir, le pusieron a 1080p con framerate de 60 FPS. Es decir, yeah. básicamente eh, convertirlo en el sueño húmedo de de los de las Graphic Horse. Pero bueno... Lo, eh... ¿Lo convirtieron en la primera peli del Hobbit? ¡Sí! <risa> ¡Qué fuerte! La verdad. Me falta pero, el 3D. No sé, para mí tendría más sentido hacerlo al final de la generación. No digo de no hacerlo. Oye, es un juego que al fin y al cabo tuvo su importancia, pero ah. yo creo que... que es eso, es más no sé, que lo aprovecharía mucho mejor la consola hacia el final de generación, que es cuando ya tienen eh, buenas ideas sobre cómo programar bien para esta esta consola eh, cómo optimizar los gráficos y, y la jugabilidad no sé, creo que saldría algo mucho más espectacular, por lo menos los juegos de final de generación tienden a ser bastante espectaculares Sí, lo que pasa o sea los juegos de, de los últimos juegos de una generación son casi más o menos gráficamente tan buenos como los primeros de la siguiente ya pasó con sí. Shadow of the Colossus por ejemplo que, que sí. era, era, era genial y mmm, lo que pasa es que cuando Last of Us vendió tanto que se que dijeron bueno ya, ya nos sobra el dinero vamos a hacer cosas y si ganamos más pues mira Dale, <ríe> ya, igual, ya, querían, ya, sí, igual querían aprovechar el tirón pero no sé yo creo que incluso esperando un tiempo No, sé, no creo que se le fuese a morir la fama tan fácil No, ¿eh? es que no la no tal, entiendo Con el impacto que tuvo No creo que se le fuese a morir tan fácilmente Igual estoy exagerando y no fue para tanto la cosa Pero yo la gente la vi muy tocadita Con el de las tofas Sí, yo, yo es que no, no entendí ese movimiento En plan, siempre que saca una versión HD de algo Es para en plan, un clásico Ah, puedes volver a jugar sí. esto en HD No sé qué, pero este no Este es en plan, bueno Vamos a sacar esto <risa> otra vez y a ver es como es, que es como es como es como cuando sacan una peli en el cine eh, en dos partes como están como hacen ahora con la la peli de hicieron con Harry Potter la última y ahora con los juegos del hambre y tal y dices tú bueno sí es para para meter más cosas en las pelis ya ya pero el dinerito también básicamente es, es que... que es por eso O hacer El Hobbit en tres, cuando es un libro bastante eh. pequeño. Que sí. Y aún así, bueno, eh, no empecemos a rajar porque si no me pongo a rajar mucho. Ay. Esto no es de lectores para lectores, ni de peliculeros para peliculeros. Peliculeros. No sé si tiene filos, ¿no? Porque no creo que llegue a eso, pero peliculeros... Bueno. Peliculeros suena mejor, tiene más... Todo que entra en que... lo mismo, mujer. Sí. Bueno, pues eso, eh... Que hombre sí que me tiene un poco más de sentido el gran céfalo de San Andreas ojo sí. no será para la Xbox One sino para la 360 eso sí que me parece raro por lo menos aún no la matan a la generación anterior es más o menos bueno sí, creo sí está bien aunque yo no sé si no tendrá que ver con las bajas ventas de Xbox One ah pues también con el hecho de ni Dios la está comprando pero no sé igual incluir un juego así haría que más gente se lo pensase pero además, y además ahora no, no, tienen... Perdón, ah, no. Bueno, digo, digo que no saldrá en la tienda online, entonces. Es físico. Eh, por aquí no parece haber nada de que salga en la tienda online. No será compatible con la nueva versión. Es que sí, normalmente... Es, sí. utilizamos Eurogamer con, como nuestra fuente de chuletas, somos muy sí. profesionales. <risa> <risa> Esto no está en Eurogamer y yo en GameSpot y en total la, las, las noticias son las mismas, o sea que... Ay. Bueno, pues no sé. Pues será pues que Paraguay no. Es... Que Paraguano... es raro. Pues eh, parece que no, porque la versión original no será compatible con la nueva. Bueno, pues nada. Pues a disfrutarlo, gente anclada en el pasado, como yo. <risa> eh, no tiene de malo estar anclado en el pasado mientras no ah. rechaces todo lo presente. Claro que no. Yo rechazo lo presente mientras esté así de caro. Sí, haces como yo. Claro. Yo soy retro gamer a la fuerza. <risa> retro gamer a la fuerza. Sí, como decía Jesús. Eh, nosotros todos nos tenía engañados haciéndonos pensar que era fan de los juegos indie, pero era porque no podía jugar a otra cosa en su ordenador sí. de mierda. Mira qué tú, pobre hombre. Sí. Pobre hombre. Pues sí. Jugando qué con qué nuestros fuerte, sentimientos. ¿no? Qué fuerte. Pff, luego <risa> ir de indie. A ver, vale. Pues cerramos el tema eh, En otro orden de cosas Dark Souls 2 triunfa en los Golden Joystick Awards eh, A ver Parece ser Que Vean, vamos a, vamos a ver qué premios ha ganado eh, Ha ganado el premio Juego del Año Bien bueno, Es el más codiciado de, lo, de los Golden Joystick Awards O sea Lo ha petado bastante Y hombre, la verdad es que Se hablaba muy bien del juego. Bueno, los que no son tan mancos como para no poder jugarlo, hablaban muy bien del juego. Eh, y bueno, y se codea con juegos en, en esta edición de premios como eh, The Last of Us, precisamente. Bueno, el ¿Oh? DLC Left Behind ah. eh, y el Pokémon X e y uh -huh. o Assassin's Creed 4 Black Flag. Vale, vale. Así que bueno. Ya, raro me parece que no haya salido premiado mucho también el, el DLC de las tofas. Que no haya sí, sido ese sí. el que arrase. Es que tiene dos premios, de hecho. Mejor ah, bueno. historia y mejor momento en un juego. Mejor no digamos cuáles para no meter spoilers. Ya, ya. Que yo creo que ya lo sé. O sea que estoy spoileado. O sea que. <risa> Puedes ese. entrar en, en Eurogamer y verlo. Sí, sí. Anfang. y juego del año Dark Souls 2 entonces sí, el Dark Souls siempre, siempre o sea se, se le llevar de él porque es muy muy muy muy muy difícil y tal pero sí. eso para no, no creo que sea eso lo que lo haga juego del año eh, es que no es algo solo tiene que eso, tener. Es decir, creo que también tiene que ver la jugabilidad que tiene y que el modo cooperativo es muy divertido por lo menos eso mm. y a los que a los señores eh, ultra pro que lo juegan Sí. Que... sí, es que Dark Souls y Demon Souls es un juego en el que tú empiezas, te absorbe y, y, y, y, y, y tienes que jugar, tienes que hacerlo. Sí. Porque <risas> si no jugar, te come el alma. Sí, sí, sí. Se es consigue que... enganchar, eso es lo que tiene. Tiene una inmersión, muchacho. Yo vi mucho jugar. Y, y, y siempre me, me atrajo mucho el estilo de, de juego que tiene en plan tener que entrar en sitio sin saber lo que te vas a esperar, cosas por el estilo, lo de encontrarte a gente online y todo. No sé, me parece muy interesante. Y además, bueno, sí. com competir contra un DLC, o sea, si fuera contra The Last of Us entero, claro, pues pero vale, sí. pero es un DLC. Sí, sería más complicado, la verdad. ¿Qué juegos así interesantísimos eh, salieron este año? Porque parece que está, es, está mucho con, con las cosas HD últimamente y no hay cosas nuevas demasiadas. Así que llame no, mucho, que, mucho, este mucho este la atención. Año todavía no hay mucho, es decir, de nueva generación. Hombre, bueno, tenemos horas, pero bueno. ¡Horas! Es verdad, Eso horas. Es, otra cosa. es que no hace mucha sí. No, Zora. ¡Zora! Es verdad, es Zora. En castellano es Zora. ¡Pokémon Zora! ¡Zora! ¡Zora! ¡Ah! Sí. Es pues que es así, esa canción de Shakira dice eso y no, Ay pues... Dios no, Bueno, pues Es Zora y pillomo. Oh sí. Bueno, pues eh... <coughs> Porque, Por cierto, me he pasado la demo Que creo que puedo seguir jugando Pero de momento no he vuelto a jugar Y bueno eh... Lo que muestra, pues está bastante bien Es decir, no es nada diferente De lo que hemos visto hasta ahora Pero bueno, las mega evoluciones Están chachis, probé De momento solo probé las de Mega Blasikin que ya lo tenía, lo cual fue una tontería, pero bueno. Ah. Y la de Mega Glali. Sí. Que, bueno, sí, sí, sí. ¿Y, te, y lo lo pasaste, igual, te lo pasaste diez veces, la demo? ¿O cuántas? No, no, no me lo pasé una. Ah, sí, es que me lo pasé diez veces. ¡Guau! Y... <risas> wow. sí. No, es que diez veces, si te lo pasas diez veces te dan todos los premios que te dan. No, sí, yo seguiré, yo seguiré haciéndolo ¿eh? O sea, seguiré jugándola Lo que pasa es que de momento no volví a jugar Me la pasé una vez y lo dejé ahí De momento sé que tengo que ir a por mis Sanaballs y bueno eh, en, Cuando juegue la versión Completa voy a tener un personaje Muy chetao, con un yeah. Galia a nivel 40 que va a estar por ahí destruyendo Mundos y va a ser un poco, no sé La verdad es ah. que Es en plan, hola mía te vamos a dar Yo creo que lo mejor habría sido que tuviesen la mega piedra Y punto, o sea, no el Pokémon Es o igual que... el Pokémon a un nivel más bajo. Pero también. No sé. Pues a la preevolución, si sí, tal. Sí, sí, claro, a la preevolución equipada con eso. Y ya. En total puede equiparse, lo que pasa es que no le hace nada. Hmm. Pero bueno, no sé. Es lo mismo que cuando en Pokémon Negro repartieron a Giratina, Dialga y, y Valkia, que Ajá. estaban los tres a nivel 100. Yo, de hecho. <ríe> Como empecé a jugarlo muy tarde, aún estaba empezando la historia, y bueno, era como. Tenía mi Oshawot ahí, todo mono, y al lado esos tres animales, y era como, bueno, no os voy a utilizar porque no puedo. Madre no mía. Puto caso. Madre mía. Es que en esta última generación metieron. Eh, una de facilidades también, que, que no es que sea malo, sí. pero el repartir experiencia este, que, que, que va para todo el equipo a la vez. Sí. a ver, puedes desactivarlo todo, se sea. Ya. Dicho. Y Eso sí. yo lo que hago es jugar con varios equipos no solo con uno porque si no claro. obviamente pues queda demasiado hombre para un para Jolín, no, se me ha ido de la mente la palabra para un nuzlock pues ah. es una gran herramienta lo que pasa ah, sí. es bueno después de darles mismos a tus pokémon en el poké recreo ver que los morir pues tiene que se tiene que <ríe> mucho el corazón pero ya pues... el comp compensa todo al final sí El caso es que eh, a mí me gusta mucho en plan tenerlos a todos al mismo nivel, ¿no? Y tal y, y cuando cuando Estoy el primero eso, eh. Sí, cuando el primero del equipo me sube de nivel, pues cambio al siguiente, pero teniendo esa cosa Yo activada lo mismo. ya Yo hago lo mismo con todos los juegos, trato de tenerlos todos equilibrados, los que claro. tienen menos nivel son los que van antes. Así es más diver. Sí, y así pues oye, los vas equilibrando y no sé usar siempre lo mismo, pues a mí me aburre. Es como en un RPG que cojas a los... Por ejemplo, tienes un equipo de 8 y puedes llevar a 3 Pues que cojas a los 3 de siempre sí. Pues no, yo los cambio y los voy variando todos Incluidos los personajes que me caen mal ¡Alice! Y bueno, ¡Ay, Dios! Sí, sí. Y bueno, nos estamos desviando un poquito Ah, da ¿no? igual, ahora podemos, Pero... mira Vamos a hacer una cosa Hablando de Nintendo ¿Has visto el Smash Direct? Que salió no, esta semana no lo he visto, ¿qué ha pasado esta vez? Esta vez han anunciado muchas cosas. Era en plan... Anunciaron el, el direct, porque era... Más que direct, era... Bueno, sí era direct. Era 50, 50 hechos, 50 cosas que podrás ver en el Smash Bros. para Wii U. Y se pusieron wow. a decir... Pues, pues sí, estaba... El, el, el comentarista del juego, el que el que hace la voz, es de... ¡Pikachu! ¡Mario! ¿Sabes? ese eh, Estaba hablando ese y... y y se puso a decir la, las cosas todas en plan wow sí este este modo que va a tener esto va a estar todo en HD no sé qué y, y, y muchas cosas salieron nuevas que hacen delicias como por ejemplo por ejemplo el eh, el, el editor de, de cómo se dice de escenarios que en el, en, en, el, en el de Wii en el Brawl ya lo había, pero era en plan poniéndose las plataformitas y estaba un poco bueno, estaba bonito, estaba entretenido hacerlo y era bastante creativo, pero un poco capado, ¿sabes? no tenía muchas cosas sí. pero esta vez, claro, tenemos el mando este de Wii U, pues lo que vamos a poder hacer es dibujarla las, el escenario, sí, sí, sí o y sea, ponerlo eres torpe, pues vas a hacer un nivel imposible bueno, eso ya era en el otro también bueno. eh, pero sí Y va a estar muy chachi, vi una, o sea, en el propio direct sale, sale como hacen así un poco las cosas y pinta interesante. Claro, yo no voy a poder jugar porque no tengo Wii U, pero claro, Leon es de Wii U, sí. Y me va a dejar. <risa> y punto. ¿Y qué más sacaron? a mucho tiempo invadiendo su casa, loco. Uy, pues puede ser, no lo sé, no lo sé. Sacaron eh, también a ah, una cosa súper... Importante, digamos o, o, o que yo no me esperaba para nada eh, Batallas de... O sea, las de todos contra todos De toda la vida en el Smash eran de cuatro jugadores, ¿no? Sí, ahora son de ocho, vale es ¡De ocho! No de sí. ocho, o sea, un locuro Eso te, lo puede me... cargar la consola Es que madre mía A mí... Ya, ya, yo ya me vuelvo loca Jugando el modo normal De un jugador <ríe> contra jugador yeah. pero de 8 tienen que ser las risas eh pero sí, la... sí, o sea, vas a estar a lo mejor si te, te pones a ver un gameplay del de, de Smash para Wii U y ves a 8 personas luchando entre ellas y es en plan, sí. si miras para un lado de la pantalla estás viendo una luchita en otro lado hay otra luchita pequeña en otro sí. lado hay otra y es en plan ahí todo y luego siempre el típico que se escaquea de todo eh, y está allí haciendo nada y espera, y espera que todos vayan cayendo para darle el, el golpe sí. final al que, al que quede ahí en pie Que al final va a ser la estrategia en, en, en combates de ese tipo, porque madre vale, mía. Pues, bueno, pues como todo el mundo la use, va a ser muy divertido ver a todos esperando yeah. ahí. Bueno, nos tomamos un café. Vale. <risa> Ay, madre a mía. Ya. Yeah. Así, las, con ocho personajes van a ser más guay todavía las batallas estas por equipos. Porque por equipos, cuando es eh, cuatro, es dos contra dos y, y es interesante, pero. Eh, bueno. Mmm... la más. Hombre, Porque sí, solo, cuatro, po po solo puedes hacer o, o dos contra dos o uno contra tres, ¿sabes? Y en plan, ah, bueno, solo puedes tener dos tipos de equipos, pero esta vez pues, cinco contra tres, cuatro contra cuatro, dos contra seis... Madre mía. contra 7 sería, sería uh -huh. curioso. Ver a alguien ya, tan ya. para cargarse a siete personas ahí, uh. Sí. Bueno, cuidado que se camufla entre el resto. Tanta gente que hay no lo ven. Sí. Es que madre mía. No, si es un 7 contra uno, todos tienen que ser Pikachus. Buah. Oh, todos Pikachus contra un chonelizador Habría una de, de fuego amigo de la leche Y no vendrían <ríe> los recoloreos Ah, es verdad no, Madre mía <risa> Madre sería, mía Sería el caos, sería muy guay Y, y hablando de Pokémon Smash El anuncio más, más así Sorprendente que hicieron Es que van a sacar a Mewtwo como DLC Sí, es verdad ¿verdad? Para, ¿Ves? para las cosas, dos consolas sí que, había, sí que me había enterado Mira ves al final Mewtwo sí. no se queda sin protagonismo Pobrecito Bien. Es que y eso nos da esperanzas rabiaron... también para otros personajes Sí, lo cierto es que algunos fans Rabiaron bastante cuando quitaron a Mewtwo Pero bueno de eso Hombre... hace tiempo ¿no? Hombre sí fue del Melee Que fue el que salió para Gamecube Y eso hace la tira Pero sí, la gente cuando vio que en el Brawl salió eh, Lucario que se parece muchísimo En... en... En, ...en estilo de juego a Mewtwo... ...y era en plan, bueno, pues ya no... Ya. no ya, ...ya adiós adiós Mewtwo, porque ahora tenemos porque a Lucario... ...claro, pero ahora pues mira, DLC... ...y para las dos no sé, consolas... ...yo es que vi mucho, muchas tiras cómicas... ...de Greninja... ...limpiándole las lágrimas a Mewtwo... ...con, sí, con la lengua, lengua. Ah. ...son deliciosas... ...sí, sí, sí... ...es que cuando salió el anuncio de Greninja... Pe, pe, pe, ...yo, yo lo, lo vi en directo también... <risa> Y pensé que era Mewtwo, porque estaba haciendo una cosa rara con las manos y brillaba. Pues bueno, si era Mewtwo, pues no, era Greninja. Bueno, así la gente también se crea expectación y pide ahí a Mewtwo. Sí. Aquí tenemos a Mewtwo. ¿Se sabe si el DLC será de pago? Pues no, no lo sé. Será raro siendo Nintendo, la verdad. Ya, espero que no lo sea. Sí, no le demos ideas. No. Hay una cosa que hacen ahí bien. Madre mía. O pobre Nintendo. Eh, alguna alguna novedad más destacable uh, Estoy viendo en GameSpot Es que GameSpot ya a veces me río mucho Con las noticias que hay por aquí eh, ¿Dónde está? Keanu Reeves ¿Dónde está la de Keanu Reeves? ¡Ay, la perdí! Una noticia que dice Que Keanu Reeves va a ser Un personaje jugable en Payday 2 Para ah. promocionar su nueva película John Wick Comprendo. Bueno Desde el Ellen pero... Page, los, los, los, los actores se, se están montando en el carro, ¿eh? Pero Keanu sí, Reeves, sí. no sé. Sí, sí, pero esto, aquí está. Payday 2 recibe DLC gratis basado en la película John Wick. Sí, sí. Y no solo DLC basado en la peli. Vale. Es que sale Keanu Reeves. <risa> Me imagino fans de pero Keanu Reeves es... o algo, como... de Matrix. Sí. Ay. Es como, mirad, Neo. Pero yo no es Neo. <risa> no. Es Keanu. Sad Keanu. Es Keanu. Es que a mi Keanu Reeves me hace mucha gracia No sé, el, el concepto de esa persona Sí, eh, es el Keanu no, Sí, exacto es es que, que No puedo pensar en otra cosa Yo también oh. es, lo que, es lo que pasa Estamos ver, est Estamos corruptos por los memes pasamo, Pasamos a más cosillas eh, a Parece ser que han sacado Los requisitos de la versión PC de Assassin's Creed Unity Y bueno Y no son precisamente modestos, por lo que oh. se ha dicho A ver, sistema operativo Windows 7 o Windows 8 64 bits Vale .1. Eh, Los mínimos, estoy hablando de los mínimos ¿Qué, ¿Qué Intel Core... ¡Oh! 5! Bueno gigaher... 3.3 gigahercios o AMD FX 8350 de 4 gigahercios sino mm. también la AMD Phenom 2 Eh, ...de 943 gigahercios eh, 1 y ...1,5... ...vamos, entonces que si tienes un ordenador... ...que te compraste hace 4 años... ...a eh, lo mejor no te puedes, puedes ir a... <risa> ...ah, y la tarjeta ah. gráfica tampoco... ...NVIDIA GeForce 680... ...y esos son los mínimos dices, ¿no? ...6 GB de RAM... ...DirectX 11... Tarjeta de sonido compatible con DirectX 9.0 y disco duro de 50 GB Y esos eran los mínimos, sí Madre mía, y, y qué, qué impresiones hay por ahí, algún comentario o pues, algo así Pues, eh, bueno, eh, se han pasado, Ubisoft siempre haciendo amigos y cosas así yeah. eh, Y bueno, eh, se quejan de lo mal optimizado que está Bueno, y, ya veo Bueno, aquí hay un comentario muy guay que dice para cuando el juego me interese esos requisitos estarán más que obsoletos pues, <risa> pues, es verdad es que es verdad es que cómo coño se puede optimizar tan mal o sea o tienes eh, un pc un gaming pc ahí super mega yeah. chachi guay o es imposible y algo así tienes que tener todo lo mejor es que eh... tienen su target bien no definido a es simple, vamos ser... Vamos a sacar un juego, pero que vamos a ser elitistas y que solo lo juegue gente que sí. pueda verlo en su máximo esplendor. Los pijos de mierda que oh, estar ahí optimizando su PC cada dos por tres, comprándole sí, todo. Sí, sí. Hay cosas que no son tan caras, pero en fin. Y no, el que... mensaje de, de cumpleaños de Club WoW para mi madre es lo que tiene tener tarjetas a su nombre, en fin. <risa> eh... Club Wu... <risa> Ay, bueno nada que oh, últimamente los, los ordenadores con eh, Intercore i3 y tal ya no sé se, O sea se venden más que nada para hacer trabajos de o sea si, si quieres un ordenador en plan para académico y tal sabes para tener el, el office y punto sí. Pero no sé Hombre yo no si, si compro un ordenador siendo universitario y tal no lo voy a comprar solo para jugar Eso está claro hombre, Pero si claro. alguien no, si alguien no tiene no tiene O, vale, si quiere comprar el ordenador solo para trabajar o lo que sea, y resulta que se le da por comprar un juego para el ordenador, porque dice: Ah, mira, pues eh, tengo ganas de, de meterme en el mundo de los videojuegos. Pues vamos a, <risa> vamos a ponerte todas las dificultades que podamos para que no te puedas meter en el mundo de los videojuegos. Básicamente, vas a comprar tiene... este juego, vas a meterlo en tu ordenador y se te va a explotar. <risa> y punto. Sí, o tu ordenador lo escupirá diciendo. <risa> sí. Pero bueno, o eres como yo y necesitas que tu ordenador tenga capacidades para el trabajo académico, pero quieres jugar. Claro. Ah, no. Entonces es como, ¿por qué me hacéis esto? Y lo más avanzado que tienes es el portátil, que como que no lo puedes modificar. Ya. Yeah. Y bueno, el portátil, el pobre, es el que es. Pero bueno. En el futuro tendré un ordenador ahí, super pro gaming. En y... el futuro, hombre, en plan, en plan con, coche, con coches coches voladores y tubos teletransportadores, sí. en el futuro. Sí, sí, en ese futuro, más bien. Ay, Dios. A ver, vale, pasamos a la siguiente noticia. Comparativa de rendimiento de la New 3DS versus 3DS. Vale, oh. eh, la nueva 3DS tiene más potencia y, bueno... Mmm, Parece ser que se compara eh, que Nintendo Life han hecho la prueba, han comparado el rendimiento de varias aplicaciones y la New 3DS es mucho, mucho más rápida. Mm. Tenemos aquí el vídeo y bueno se muestra, Ups, vamos a quitarle sonido y bueno muestra muestra cómo básicamente eh, los tiempos de carga se acortan muchísimo. Es lo que más veo. y oh qué guay bueno ¿Qué la pantalla la pantalla táctil parece que funciona mejor ah. es decir se desliza se desliza de forma más fluida por ejemplo sabes que en el navegador de internet eh, la pantalla está partida es sí. decir, y conforme vas tocando la pantalla táctil arrastrando va avanzando la página Sí. vas bajando por la página y se van mostrando los contenidos, bueno pues eh, parece que la navegación es más fluida o igual esa es la impresión que me da a mí, pero bueno, hmm. está bien entonces porque la, la New 3DS la gente eh, estaba ilusionada pero también enfadada al mismo tiempo porque es en plan es como una nueva versión de la 3DS pero sin llegar a ser generación nueva y que van a salir incluso juegos eh, exclusivos para, para sí. ella como el, el remake sí. este de Xenoblade Eso es lo Ese que me sí. cabrea. Sí, yo tenía que... muchas ganas a Xenoblade, pero resulta que pues solo sale para New 3DS, pues nada. Sí, sí, es que la verdad me siento un poco timada de que hagan no. algo así. Es como cuando salió la DSi. La DSi ¿Qué? que traía ¿Qué? cámara y la ISO. Es movimientos tal? capullos. Es poco raro, sí. Sí, no sé, son un poco cabroncetes en este aspecto, <risa> pero bueno... Eh, igual la gente de la compra y tal Es decir, mm. la 3DS creo que tuvo una buena aceptación No llegó a ser el pedazo boom de la DS pero No, la no... verdad Al principio de... sí que no tuvo éxito Después ya empezó a subir a pero ver, también digamos una cosa La DS es la consola más vendida de historia eh mm. O sea, tanto portátil como sobremesa estamos contando yeah. Así que, que... Tampoco es para... De Lo que tenía que, que, que pensarse un poco es eh, eh, ponerle nombres un poco más distintos a cada consola, porque los padres que le compran cosas a sus hijos van a decir, eh, ¿DS? ¿De ¿3DS? ¿New 3DS? ¿Cuál, cuál compro? Sí, y al final acabas eh, llegando al punto de escribirlo y ya está. Es, que... es esta, es esta, papá, es Mal. esta. así los padres si no tienen idea de tecnología pues comprarán otra cosa y el niño se cabreará porque no es lo que quería y bueno. Claro, y a lo mejor el niño pues tampoco se entera, a lo mejor ve la New sí. 3DS y no, dice y una 3DS. Sitios, eh, los que no, Tampoco es que los vendedores asesoren bien porque tampoco tienen mucha idea. ¿Eh? Claro. En Ben por ejemplo no pasa, pero eh, en el MediaMarkt dependiendo de quién te toque. Había aquí un, un... No, no me acuerdo de donde había sido. Eh, cuando sacaron la Wii U La pusieron en un supermercado A precio de Wii Porque se pensaban Que era la misma consola Bueno, mira <risa> si Es genial. que eh, Vale, tengo que volver A abrir la puerta al gato Que me lo metieron En la habitación A, a traición Y ahora está no. opinando Que odia nuestro nuestro programa Y que se Vaya, quiere hombre. Para no aguantarnos Tenemos feedback en directo Qué fuerte Bueno, ahora Bandra Se está levantando Y no me escucha Puedo decir cosas mala sobre ella, pero soy buena persona y no voy a decir nada, ¿verdad? Pues ya está, Ala, venga ¿Hola? ¿Hola? No acabarán de pillar que si la he hecho fueras por algo en No, fin, ya Bueno, prosigamos Eh, pues eso, la nueva New, New 3DS es más rápida Y bueno, y mm. se habla de que tendrá más potencia Pero bueno, un... ¿Y es más grande o.? o... Eso sí, sí que no es más me acuerdo. Grande, es bastante más grande, la verdad. Madre Eso mía. Es que me recuerda un poco a mi. Eh, a su hermana fea, que es la que yo tengo, la 2DS. ¡Ajá! Ah. Pero bueno, me parece que. Va, va, va va vamos a tener que tener un estuche o algo ya para meterla sí, en plan necesaire. es grande. Bueno, eh. Coderas nos dice que no quiere involucrarse en el tema youtubers. Invitado a unirse a ver si cuela. Oh. Así sería guay porque seríamos tres. Hombre sí. Bueno pues eso sí, o sea es que la diferencia de tamaño es es bastante más grande la ves y es muy troncha. Muy, muy troncha. troncha de hecho creo que será tiene pinta de ser algo más grande que eh, desplegada digo. Ah ya no ya ya. <ríe> A ver si, <risa> sin desplegar, fuese tan grande como la 2DS, es que... me daría miedo, eh, el bicho ese. Ya, ¿A dónde ya no... vas con tu ordenador portátil? yo, no, yo, yo. no es una portátil. ¿Un ordenador? ¿A dónde vas con tu sí. ordenador portátil? No, no, no, no, es una 3DS. Sí, jolí? Los, los netbooks son así. Ay, Dios. Jolí? Pues eso, supongo que la mejora gráfica eh, será notable. no lo sé no se comenta nada al respecto pero me parece un poco heavy eso de juegos mmm, a, a, a ver se habla de eh, de que bueno mmm, no es un cambio enorme yeah. y en juegos pues oye mmm, es que eso es que no mostraron no mostraron gran cosa mm. es decir el tema es si de verdad hay una diferencia en cómo mueve los juegos la potencia gráfica y todo eso pues Vale, puede merecer la pena, pero eso de juegos exclusivos para ahí, pues, fastidia si no es así. Y no han mostrado comparación alguna, entonces, pues... Es que es eso, es un poco mejor, pero no tanto, pero es mejor, pero... Mmm, yo, yo, o sea, yo no, no creo que me la compren para, para nada, o sea, si, si, si me sube de dinero, si tuviese dinero para comprarla, pues... me gustaría mucho tener una porque seguro que sí. iba a ser mucho más fluido y mucho más guay jugar ahí que, que una 3ds normal sí, sí, pero es que eso sí que se nota. pero no sé es que sacarla y a lo mejor si, si hiciesen algo en plan vende tu 3ds y llévate una new 3ds Exacto. por no sé sabes a ver yo supongo que lo harán eso ¿eh? a lo mejor sí esperemos porque Nintendo con estas cosas suelen ser bastante traicioneros así que hmm. no, sé, no confiemos demasiado Porque eh, uno de los grandes vicios de Nintendo es ser murratas. Murratas, murratas. <risa> Por lo menos Ay, puedes Dios, cambiarle sonando, la carcasa. Estoy sonando un poco a ceguera resentida, pero ya, ya todo el mundo aquí sabe que no es así. Ay, Dios. Sí, hombre, eso está bien. ¡Sega! Vamos a pasar. Hmm. Y bueno, eh. Hay una nueva actualización de Titanfall que incluye modo cooperativo. Eh, la consideran Titanfall. la mayor actualización que tiene y es un mm. cooperativo de cuatro, un, cuatro jugadores en los que deben defender o, eh, objetivos de los enemigos. Y bueno, bueno pues parece no. ser que bueno, parece ser que tendrá todo tipo de enemigos y objetos. No sé, eh, no hay mucho más que decir. Eh, no. Está bien. Titanfall de, de la De la nueva generación, a mí los shooters no me suelen atraer ni nada, pero Titanfall me gustó mucho cuando vi gameplay sí, sí. y está guay. Igual es que gráficamente es muy bonito, que parece un poco También. distinto de el ámbito ahí futurista del que solo te muestran edificios derrumbados y armas súper tochas. No sé. mm. es, está bien, es chulo. Entonces, pues oye, yo creo que un modo cooperativo en esta clase de juegos, pues es que directamente es casi obligatorio. los hace... es lo que los hace divertidos pero no tenía lo pegando tiros a cosas eh, pues parece parece que no hmm. o sea por lo que se explica aquí la, la la actualización es el es el modo cooperativo a ver igual es el igual tenía otro antes que es diferente pero pon, hmm. eh, pero la actualización se llama frontier defense uh -huh. Entonces, porque el, el, el, el cooperativo que había tenido hasta ahora es el multijugador de toda la vida, pero ahora a lo mejor claro añadir un homo sí. nuevo o algo no, así. No, pues sí, es que es lo que entiendo yo. Bueno, qué malo es no jugar a nada y hacer un programa de videojuegos, Avandra. Sí, exacto. Es que... <ríe> yo... ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar? <ríe> Yo tengo un tope de tres juegos simultáneos. No me líes más que tengo muy poco tiempo para jugar. Ah, yo es que me estoy jugando a cuatro Final Fantasy a la vez. Que la gente me, me, me va a ver. yo! Es que... yo, estoy yo, no... jugando, yo estoy acabando el ocho. Pero es que Jope quería jugar el Chocobo World y completarlo al cien por cien. Y más o menos sí. lo completé al cien por cien. la cagué en el jarroncito ese asqueroso de mierda. Pero bueno, Ay, eh, no hablemos de no, Final Fantasy. Ya, Ay, nosotros dos podríamos estar hablando de Final Fantasy, punto. ¿Para qué hacer un sí, podcast de videojuegos? Final Fantasy bien, ya está. Fiesta. Ay. Ver, eh, Existen rumores de que Rosa le ha puesto los tochos a Cecil. ¡No! ¿Cómo puede ¿Cómo ser? Yo hoy. ¡Ay, bueno, Dios! A ver. No joder. Bueno, ya se puede jugar a lo nuevo del creador de Papers, please. ¡Oh! Eh, eh, pues, ¿Y de qué va? Eh, se llama Return of the Obradin. Es una aventura en primera persona en la que eh, debes investigar un suceso misterioso. Eh, uh. Y su estética será one bit. ¿One bit? ¡Oh! So, retro total. Ah. ¡Wow! Pero lo hace por... si es retro! ¡Qué modón <risa> <risa> ¿Pero lo hace por estoy... pereza o porque queda bonito? <risa> mm, hombre, creo que es porque queda bonito. Porque vale. lo estoy viendo y queda muy bonito. Es decir, no es que sea un one bit ahí eh, cutrón Es bastante completo, tiene ahí Cutronco. imágenes No sé Pues ah. nada, eh, obra, eh, Return of the Obradin se ambienta en 1808 Y narra la historia de un buque mercante, el Obradin eh, Desaparecido, pero eh, que regresa a puerto ah. Totalmente dañado y sin tripulación Y bueno, eh, tienes que investigar ahí el misterio y ver qué pasa Y estoy viendo aquí un esqueleto tirado ah. No sé es... Y bueno, dice que es una versión jugable muy temprana y que hay contenido que todavía no se ha testeado y el progreso no se guarda. No, ¿Cómo? No todavía no puedes guardar el pro el progreso. Es, es una primera versión, vaya. Es Maniac Mansion otra todavía... vez. Sí, no, por favor. A ver, no es... Ya se puede jugar a lo nuevo, pues... Entre comillas, es una primera versión. Todavía tienen yeah. que... ...que pulirla porque... ...no poder guardar es un poco no... Por ...bueno... Favor. ...guardar es para, para cobardes... ...eso... ...sí, es para <risa> ...venga, pásate uno de esos Final Fantasy sin guardar... Um, ...bueno, siguiente sí, tema... Sí. ...a ver... ...siguiente tema, bueno... Eh, ...este tema es más por mi friquismo que otra cosa... ...Hearthstone llegará a tabletas Android antes de que termine este año... oh por yeah ejemplo, smartphones... Eh, ...2015... Y bueno, por lo que veo, eh, va a haber mucha gente enferma, viciada a sus Android y, y el año que viene en otros smartphones Pues me parece genial, porque cuando, teniendo el ordenador no juego casi nunca Y sí. seguro que si lo tengo en el móvil me pongo en el... En el, este, en el no, es que en a el ver, bus, este claro. año es para tablets, el año que sí, viene sí. es para smartphones Pero... Es que va a ser un, el apocalipsis, va a ser mm. el fin de la civilización. Pues Todo yo súper contento. con sus tablets eh, se olvidarán de comer, de dormir. De... Como no debe se ser. Y, y la raza humana se extinguirán por, por jugar Hearthstone. Sí, sí, pero, amigos. <risa> o sea, si no, Hace mucho que, algo que no juego. Lo tengo y me encanta, pero el juego tampoco. Está, ah, guay. Está sí. muy guay. Pod pero podría pasar algo peor. Podrían okay. descubrir Magic Online. MAGIC en... ONLINE con graficazos o magic, ahí o magic a secas y ya. en una mesa ahí y... yo hasta que no haya en plan hologramas como en Yu-Gi-Oh claro que sí Bueno, en fin, eh, dejando a un lado nuestros vicios <risa> ah no, no dejamos a un lado nuestros vídeos anunciando Uy. la fecha de lanzamiento de Icewind Dale Enhanced Edition para PC y Mac el próximo 30 de octubre y, y yo ese día moriré halloween morirás y así estarás <ríe> sí, preparada para el día siguiente sí. ir a la guerra de los exacto, esqueletos exacto exacto. <ríe> y tiene las expansiones de hard of Winter y trials of the lure master eh, objetos nuevos misiones ampliadas clases nuevas y combinaciones de equipo de baldur's gate 2 enhanced edition Hechizos nuevos de Baldur's Gate en Enhanced Edition, multijugador cross platform, lo cual mola. Y un mía. Modo de dificultad eh, más sencillo para la historia. Otro uh -huh. mo un modo nuevo de dificultad, por si eres demasiado manco y no te llega con el modo muy fácil. Mm. Pero... ¿Te lo pillarás de salida o? ¿Cómo? ¿De, sa de salida lo pillarás o. Si tengo dinero sí. Es que es que hay un Tail lo jugué enterito, enterito, enterito y no sé, le tengo mucho cariño. No es tan rolero como Baldur's Gate, pero no sé, mola y el componente de pues también está bien. Tu tesoro. Porque vale, si te tiras demasiadas horas igual te aburres si quieres un poco más de roleo, pero no sé. Para eso juegas Baldur's Gate. Nada que cualquier juego si juegas muchas horas al final se te acaba haciendo sí, un poco sí. repetitivo, o sea que Pero bueno, eh Este es un poco, es decir, a mí es el pro, es un poco el problema que tiene. Así que yo espero que las misiones eh, ampliadas, pues, vayan a meter un poco más de componente rolero. Lo cual es difícil, porque al no ver PJs con inteligencia artificial eh, pre pregenerados, pues, poco puedes hacer. Pero bueno, está bien. A ver, mm. tiene muchísimo componente de exploración y de sajarraja. Entonces, en eso, pues... Pude recordar un poco a un hack Slash, solo que sin las de no dejo de ser un RPG. Estaba, me, estaba yo en, en mi cabeza diciendo sajarrajas, sajarrajas. ¿Es una palabra es una palabra? Sajarraja. Pero vale, sí, yo lo no he tenía... sí. Tontería. Ay. Ah, tengo yo algo que anunciar también, cosa mía. Dime, dime. Eh, porque estoy mucho con el Final Fantasy 14 últimamente y anunciaron la, eh, la expansión nueva. o sea, ya no es versión 2.5 2.6, no, va a ser la versión 3.0 y que será la expansión primera que tenga rem y se llama heavens Heavensward y tiene un trailer teaser muy bonito en el que un tío se quita la armadura de guerrero y se pone la de dragontino y es muy bonito, y va a ser de dragones y voy a tener que comprármelo porque es de dragones y es Final Fantasy sí. o sea que va a tener que, que no, caer no puede que puede ir mal es que no puede ser malo, no puede <risa> y pero saldrá en primavera del año que viene o sea que aún queda wow. sí bueno la verdad el 14 tiene muy buena pinta la tiene y de, por lo que te oigo decir tiene que ser muy viciante es muy viciante ayer llegué al nivel máximo de mago blanco Wow. sí wow. nada que es, es nivel 50 solo el nivel máximo ah, no es difícil bueno, bueno vale pero Los trajecitos originales, blancos y rojos tan monos. Sí, el sí. El, el, el es el equipamiento de, de nivel 50 ese el, la, la túnica oh, esta de, sí sí, guay, no lo conseguí. ¡Está chache! Que, es que... El juego está lleno de referencias, bueno. eh. están por todas partes las referencias. Oh, la, una de las mola. partes centrales del juego es las son las armaduras Magitek, como las de Final Fantasy 6 ¿Qué dices? ¿Qué es, eh? O sea que es ahí el muy rollo Final Fantasy IX con sus referencias. Eso está llenísimo. Y el, la última hay un hay un enemigo que es el el, el arma artema de Final Fantasy 7 por ejemplo, uh -huh. que es uno que es muy importante en la historia. Cosas así está lleno, está lleno, oh, lleno. Pero mola. Sí. Hombre, es que eso es lo que mola de un juego así, basado en una saga tan mítica y con tantos referentes, ¿no? Sí. Que esos referentes aparezcan. Hmm. Bueno, y siguiendo con cosillas mías, <risa> esto es una noticia bastante chorra. Se eh, ha retrasado el lanzamiento europeo de The Walking Dead en PS4 y Xbox One. ¿Cuál? No. ¿La, la, eh, la, la, la, la, ¿La segunda temporada? Supongo, o sea, es no. lo que yo entiendo. Pero... Bueno, no está muy claro Es decir, se dice que es la versión Para Xbox One y PS4 De The Walking Dead Pero que quieren remasterizarla un poco Ponerle mejores gráficos o algo No lo sé Porque o para sea, PC hay... ya está, ¿no? Sí, sí, para PC, ¿dónde va? Por eso Pero es que también es un poco chorrada Porque en, en Europa Es decir, es en, es en Europa Donde se... Donde se retrasa en sí. En Yanquilandia salió cuando tenía que salir, es decir, el viernes 24 de octubre. Ah. Pues se retrasa al viernes 31 de octubre. Ah. El... Una semana. Tampoco se retrasó, no sé. Vale, vale. Pues aquí va a ser de meses o algo, pero bueno, si eso así, pues nada. Sí, es que es, es que es una semana de retraso, me verdad, un poco tontería. Claro. <risa> pero le, bueno. le entraría un bug en algún, en algún sitio raro, no sé. Vas a ver. Sí. Ay. Bueno. Y bueno, eh. Yo, no, por mi parte, no tengo muchas más noticias que comentar. Ya, no, hay poco. Ya ah, ¿vi -viste, a... ¿Viste algún gameplay de Alien Isolation? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Est está? <risa> está. Está muy no bien. Madre. ¿Sí? Está muy bien. <risa> <risa> Aún no salió el Alien. O sea, yo me estoy viendo porque tengo pensado pillármelo en algún momento porque tiene muy buena pinta. Así que solo me vi un poco el principio de gameplay. Y no salió el Alien. No salió. Pero... Aún sin salir el Alien, A mí me está encantando el juego. O sea que yeah. por mí está genial, que además está que amplía la, las pelis de Alien, que a mí me gusta mucho, o sea Ay, que chachi. Sí, sí, sí. O sea que está está bien integrado en el universo. Sí, de... hasta donde vi, sí. Está chachi. Está bien. Vale. Está bien. Me gusta Alien, no promicios, ¿eh? Que <risa> por cierto, bueno. eh, León comentaba ahí atrás eh... ¿Qué juego había sido que había vendido no sé cuántos millones de copias? Un juego indie. No sé, ¿un juego indie? Bueno, de... ¿Paper sí. Splint? ¿Cómo? ¿Paper No, Split? no, no. No sé. Eh, no recuerdo cuál era. Yo... Pero... <risa> qué <risa> <t> qué <risa> terribles somos. <risa> <risa> pero bueno, eh, resulta que de Stanley Parabola ha vendido un millón ¡Ah! de copias. ¡Sí! Eh, Se wow. lo merece. Y sí, la verdad es que tiene muy buena pinta sí. Ya me había gustado el, el, el primer, cuando salió el primero que era un, un mod para Half-Life, ¿no? Que había sacado, un sí. mod no, eso, hecho con, con Source y todo eso, que ya estaba genial Pero es que ahora lo sacaron de juego propio y es que está, está, está, está genialísimo Tengo ganas de Ah, ¿y viste lo que van a sacar nuevo para Portal? ¿Qué eh... Portal, no sé si es No sé si es hecho por fans tipo Modo, lo que sea, pero van a sacar una, un juego Nuevo de Portal, entre comillas, que se llama Conversion eh, Sí, sí, y que va a ampliar la historia De, de Portal 2 y tal Pero no sé, da? creo, sí, pero no sé si Lo hace Valve, o si es en plan hecho Con Source En, en, en, en código abierto, en plan hecho por fans O algo así, así que no sabría decir Pero, pero tiene pinta sí. interesante Sí, eso podría estar muy bien porque Portal 2 deja muchos interrogantes en la historia hay claro. cosas abiertas es un final super abierto y bueno y hay muchos hay muchos misterios dentro del juego que no se resuelven así que sí. no sé. pero por el trailer que vi parece que está fans. sí pero parece que está hecho más eh, Se parece más a Portal 1 que a Portal 2, por lo menos los gráficos que vi. O sea que por eso tengo dudas de si es Valve o no. Porque si, si fuese un juego oficial de Valve, sacarían más parecido a Portal 2, supongo. Ya. Así que no sé. Tenemos... Habrá que ver, habrá que ver. Uh -huh. Pero oye, puede ser interesante. Uh -huh. En otro orden de cosas, a ver, eh... Metallica tocará en la BlizzCon 2014, ¡guau! ¡Wow! wow. Esto eh, el mes, el mes que viene. Tiran todo por la ventana, caray. Sí, sí, sí, sí. Sí, señor. Así y... da gusto. Y, no sé, es que es muy, es muy sorprendente. Bueno, no, no, sí. De, los de Blizzard siempre van un poco a su bola, pero oye, está bien. Sacarán ahora, aprovecharán bola? aprovecharán que los tienen en escenario o algo para grabarlos y decirles que digan: Yo soy un paladín. Y ponerlo sí, después en, en. Un es anuncio. Que... Muy de venga, vamos a ponerlo más friki que nos encontremos. No estoy llamando a, Meta a Metallica friki, pero <ríe> hacen todo bien lo hacen entra... <ríe> todo lo que entra dentro del heavy. Ya sé que Metallica es trash, no, no, no a gilipollas. <ríe> es que Ay. los melómanos son muy sensibles. Sí. Pues mmm... pega, pega bastante, pega bastante con la verdad, me pega bastante con oh, <ríe> Y con qué la clase guay. de juegos que hace. Sí, sí, la verdad es que, o sea... Qué curioso. No ¿Qué sé. pasa? Ah, vale, no pensaba que habías, dicho, que, que habías visto algo más. No. En plan... Te salió un qué curioso tan Harry Potter. No. En plan Ollivander. Curioso. Es muy curioso. Muy curioso. Y bueno, eh, van sacando cosillas nuevas de Bloodborne. Eh, nuevos vídeos. No mm. es una gran noticia, pero me apetecía comentar, ya que hablabas de que Dark Souls se traía. Yo diré que... Bloodborne me pareció muy bonito, es decir, con toda la estética ahí de ciudad megagótica, decadente, putrida, chunga, no sé, mm -hmm. es muy guay, tiene pinta de estar muy guay. T Todas no, las cosas que hay anunciadas y tal, ahora mismo hay muchísimas cosas que están, que, que, que interesan, digamos, lo que pasa sí, es que claro, va a ser sí. todo para nueva generación, sí, pues sí, es que mejor es, no claro, hacerse ilusión. Cuando sale, exacto, sí. y hombre, y viendo el vídeo, pues... Te cagas un poco con los graficazos que tiene mm. Y lo bonito que es la ambientación El tío está en un cementerio destrozando tumbas con un martillo gigante Pero gigante tamaño llave-espada O sea, oh. un sobrepeso <risa> Y está luchando contra un jefe Que es un muerto viviente Ahí, tu guay Obar. No sé, eh, la verdad Me tiene muy buena pinta Sobre todo por ambientación Es que gana mucho Ah, y hablando de cosas que venden. Shadows of Mordor vende 850.000 unidades en su primera semana. ¡Madre mía! Es que, ¡guau! Wow. Ya dije que este juego iba a ser un pelotazo porque es que todo el mundo estaba hablando de él. Se estaba comentando muchísimo en, en webs de noticias y de videojuegos en general. Uf, eh, uf. La gente estaba que no cagaba con el juego, así que vaya. Poco me sorprende, poco, poco me sorprende. No, ya... Pero, Flipemos, ¿eh? Casi un millón de copias en la primera semana, ¿eh? Y casi dos terceras partes pertenecen a PlayStation 4 O sea, que unidades de PlayStation 4 parece que está vendiendo bien Sí, sí Lo curioso pues genial, ¿eh? es que eh, lo que menos ha vendido ha sido en PC con muchísima diferencia Hmm. 554.230 mil eh, dos mil eh, 500... <risa> mil <¿Qué coño risa> unidades para PlayStation 4, 265.969 mil para Xbox One y 34.733 mil para PC. Decir, bueno, pero me 833. resulta raro porque pa parece el típico juego para PC gamers así un poco sí, tal ¿no? Sí, es que es una diferencia abismal. Yo no recuerdo si estaba mal optimizado o algo. Creo hmm. que sí. ...así que igual es por eso. Quizás... No sé... Quizás. Hay, ...está recibiendo algunas críticas negativas... ...de algunos jugadores, pero... ...es curioso. Es decir, ¿Sí? se ha extendido como la pólvora, pero... ...sí, yo lo que creo es que es eso, que no estaba... ...por lo que recuerdo, pedía muchísimo. Es decir, creo que en Steam se puede consultar lo que pedía... ...y creo que era... ...bueno, te pedía la luna. Entonces... Hmm. Probablemente sea por eso, porque los PC games dijeron a ah, por aquí para arriba. Ahora hay mucho de eso, ahora con el Assassin's Creed pues ya van van entrenando es para los requisitos Yo creo que es pereza más que nada, no querer optimizar mm. para PC, lo cual es un error porque oye, el público de PC es muy amplio, más aún con Steam y cada vez crecerá más, entonces pues oye, entiendo que se le quiera dar un poco de empuje a las consolas, pero es que esas cifras sí, darle empuje a las consolas a costa de sacrificar PC pues me parece quitarte el mercado a ti mismo es estúpido mm. pero bueno, bueno o no el mundillo está así ¿Sí? y tienes alguna noticia más que comentar yo no veo mucho no, más. Hasta, todo lo que estás comentando <risas> es, es, está en Gamespot y es lo mismo o sea que eh, prensa americana prensa española ...os habéis lucido y habéis dicho lo mismo más o menos... ...o sea que bien, bien. por vosotros... ...en Eurogamer uh -huh. saben cortar y pegar... <risa> oh, oh, vale. Vale, Eurogamer con lo guays que son... Ay, ...¡haciendo amigos! ¡Sí! Y eso ya, es sin ya. león, ¿eh? Ya, ya, ya... ...son solo las noticias... ...sí... ...vale... ...las noticias van a ser las mismas en todo el mundo... ...eso no se puede cambiar... ...básicamente... básicamente. <risa> es que precisamente Eurogamer tiene más cosas como en los análisis, los artículos, las entrevistas, pues oye, ¿tiene? joder que tiene estas guías. Sí. Así que no no pretendo reducirlos a sus sí. noticias, que serán las mismas que en otros sitios y por lo menos pues no sacan noticias de nuevo cosplay de Jessica Nigri o top mm. 20 tías buenas de videojuegos mm. y cosas ya. así. Ya. Me viene a la mente alguna página web, pero sí. bueno, Vamos a. <risa> vamos a. Corramos un tupido velo. Un sí. estúpido velo. Yes. Bueno. Pues. No sé, si ¿sí quieres comentar algo más. No, por mí vamos a ca ir acabando este micro podcast. Que es no. que dos personas hablando de noticias. Necesitamos aquí a alguien que nos, que nos estuviese diciendo: No, todo lo que estáis diciendo está mal. Y que se que no estamos hablando de youtubers, sí, pero el, pero no muy, se malvado, el muy malvado o se ha caqueado vilmente. Vaya, por Dios, qué pocas ganas de hablar, seguro que se, se, se, se le cambió la voz o algo, pasó una segunda pubertad y ahora habla así no, y no da vergüenza hablar, así que voy a hablar yo sí, a partir de ahora, ¿vale? Para que si se meten no le dé vergüenza. Pues muy nada, ¿quieres acabar ya entonces? Venga, acabamos ya, porque sí. esto está siendo muy enfermo. Sí. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy Estamos en E-box Archive.org En nuestra web de JPJ También en nuestros Papás adoptivos Otaku Freaks Y si iTunes quiere, pues estaremos En iTunes, lo cual dudo mucho Pero, oye, la última vez Nos han aceptado, así que quizás ya Nos quieran, ya somos la web Para iTunes Bueno, si queréis Enviarnos a sugerencia o amenaza de muerte eh, estamos en djpj de jugones para jugones arroba gmail es eh, si no es ese, pues lo siento, no está León aquí que lo controla todo y también podéis insultarnos en nuestras cuentas de twitter personales y, o si no, dejar comentarios en este vídeo de youtube que no está viendo ni Dios Bien. y creo que eso es todo ok bueno, pues nos despedimos adiós y... adiósito Oh, yes.